Señales del fin del mundo. Porque si las señaladas eh, no son suficientes, las que vienen ahora todavía son más de señales del fin del mundo. Como siempre, con Javier Sevillano. Muy buenas. Hola, buenas noches. Hello, people. Como dicen nuestros amigos en, en Hello de Julia porque vamos a acabar ahora ya total y absolutamente con eh, las eh, cosas positivas, con las risas, porque vamos a hablar de grandes tragedias que han ocurrido en tiempos recientes. ¿no? Sí, sí, el, recientemente, vamos, en, en estos primeros días del año, hemos sabido, se han ido recopilando todos los informes que todas las eh, autoridades sobre el tema han ido emitiendo Eh, respecto al clima cambio climático y las hecatombes que han acontecido en el año pasado, en 2017 y que lo que hacen es simplemente reforzar la idea de los científicos que llevan años advirtiendo y estudiando el tema y además lo que se ha eh, corroborado es la relación que hay entre todos estos peligros y eh, todas estas eh, hecatombes eh, que son o podríamos eh, adivinar que son más o menos cada una independiente, pero que eh, en el año pasado pues, se confirma que hay una cierta interrelación entre ellas o que una impulsa que otra eh, sea más virulenta que en ocasiones anteriores uh -huh. y que estén impulsándose recíprocamente y, y que exista un punto, haya existido un punto de inflexión climática, como llaman los... ...los propios científicos... ...y que todo lo que llevamos preparando... ...o que llevan los expertos advirtiéndonos... ...durante décadas ya... ...pues realmente ya en el año dos 2017... ...prácticamente se han ido dando... ...todas una por una... ...según ellos fueron eh, no adivinando sino con los datos que daba la tierra, que, que, que iban obteniendo en años anteriores, en este año pasado, pues prácticamente se han ido... O sea, pues, que no se han ido, ido avisando y ¡Bum! este 2017 es cuando ya se está... Prácticamente sí, es, es el año pasado eh, se ha confirmado mm, en contra de muchos políticos que no quieren ver lo que es evidente y, y todas las advertencias que años anteriores hemos estado escuchando han servido de poco porque mmm, lo que hemos sabido, estos informes no son nada halagüeños ¿no? y son bastante preocupantes de cara al futuro. ¿no? Por ejemplo, ¿Qué, la, ¿qué nos dicen? Las, qué emisión, nos las emisiones de han aumentado después de tres años. los eh, El eh, 14, 15 y 16 eh, habían estado las emisiones eh, re, a, a la atmósfera de CO2 relativamente estables y en cambio en 2017 pues todas las emisiones de efecto invernadero debido a combustibles y a la industria y demás pues han hecho que aumentaran de nuevo en 2017 aproximadamente en un 2% según el Global Carbon Project ¿no? Fíjate, de... y eso que se supone que está la gente cada vez más concienciada sí, y cogiendo pasa. vehículos que no están con combustible, fósiles y tal Lo que ocurre es que hay gigantes como China y la India En que han vertido al, a la atmósfera muchísimo más eh, dióxido del que estaba previsto, por decirlo, de alguna forma. ¿no? Incluso eh, no han podido compensar, o sea, han, han, han sobrepasado eh, ese, esa bajada de, de vertidos al, a la atmósfera. Que había que ha realizado el año pasado los Estados Unidos no pero en cambio china y la India pues se han desmadrado y entonces eh, el vertido de, de emisiones de efecto invernadero por parte de estos dos gigantes de, de tantísimos millones de, de habitantes pues ha sido lo que eh, en conjunto ha hecho que eh, hayamos que cre haya crecido esta, estas emisiones un 2% aproximadamente además eh, todo lo que está claro que no vamos a cumplir no vamos, vamos Vamos a sobrepasar el dos por, el, los dos grados estos que hay como objetivo, grado y medio, dos grados, los vamos a, a repasar y lo, los vamos a sobrepasar, quiero decir, y eh, va a obligar a reducir drásticamente mucho más de lo que lo estamos haciendo, que lo estamos haciendo muy suavemente y tendremos que reducir drásticamente eh, las emisiones un 70% a mitad del siglo actual según lo que creen que debería hacerse el grupo intergum, intergur, si lo digo, intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la o sea eso el, es lo que dicen ONU. no que aconsejan sino que debería de hacerse que ya ya ya ya porque, porque un, vamos, 70%. Caminos, un 70% un 70% para mi, mitad de este siglo ¿no? madre para, mía para hacerlo eh, eh, además este año pasado hemos sobrepasado eh, os acordáis que hablamos de los 400 partes por millón de CO2 eh, por millón de, de, de, de atmósfera que era eh, una concentración que no habíamos llegado en, en toda la historia de la Tierra y que el año pasado ya hemos llegado a ese límite, incluso lo hemos, lo hemos sobrepasado. Lo que eh, ocurre es que, claro, todo, todo esto eh, las temperaturas aumentan, eh, los fenómenos extremos se prodigan más de lo que hasta, hasta el año pasado habíamos eh, observado, eh, los años son más calurosos y eh, en, en el año pasado se ha registrado la temperatura eh, más alta registrado en un periodo de cinco años en, en, entre 2013 y 2017 el año pasado fue el punto extremo ¿no? y eh, lo que ocurre que también que claro el efecto invernadero cada vez que vertemos co2 a la atmósfera lo que ocurre es que este co2 permanece en la atmósfera durante millones de años miles de millones de años ¿no? y además mm, tarda 10 años en hacerse paten, patente, en que el, el, o sea, el CO2 que hoy día estamos echando a la, a la atmósfera, hasta dentro de 10 años, ese, ese, este CO2 de hoy día, hasta dentro de 10 años no va, no no va a. Fíjate, hay una cosa que, que se dice, una frase hecha, que es muy. Mmm, ahora, a propósito de esto que nos estás diciendo, es, eh, parece muy válida. La venganza es un plato que se sirve frío. Eh, la tierra se venga, de que no la hemos escuchado, la hemos dañado, ha guardado la amenaza lo que le hemos hecho y ahora suelta lo que, bueno, pues las consecuencias de no haberle escuchado. ¿no? En, todo, en todo tipo de fenómenos, ¿no? Porque también, eh, como hemos visto, que ocurre? Pues que los huracanes eh, de este, de, del año pasado han sido los más eh, hiperactivos que se, se recuerdan, ¿no? El, el hard harvey, por claro, ejemplo, fue que que los huracanes eh, se forman por corrientes de aire para lo que es necesario que haya agua caliente agua en los océanos y cuanto más caliente es ese agua más fuertes son los huracanes en efecto, recordamos que Harvey el, a finales de agosto eh, fue el primer gran huracán en tocar tierra de, en Estados Unidos después en, en 12 años ¿no? que había habido de relativa calma de en, gran, en cuanto a grandes huracanes ocasionó inundaciones de hasta metro y medio hubo 80 muertos, miles de personas abandonando sus casas, pero al acabar Harvey es que luego vinieron Irma y y María, otros dos eh, huracanes también bastante potentes. Y, eh, ¿Podrían en, en haber total, visitado a Trump, que no que... se cree lo del cambio climático, a ver si se no. daba por enterado? Bueno, pues puede ser que no. Bueno, todo esto hizo que la temporada de huracanes en, en esa zona fuera la más cara de, de la historia con más de 200.000 millones de dólares en daños evaluados, ¿no? eh, O sea, fueron eh, huracanes devastadores tremendamente. Pero bueno, luego en, en, en Europa también hemos tenido algunos... En, las tormentas cada vez son más virulentas, cada vez son más potentes, no solo en la zona de Estados Unidos. El deshielo del Ártico ha sido tan potente, tan potente este año, que eh, hay ya agencias de climáticas que aseguran que eh, el Ártico está, ha llegado a un punto de comenzar desde hielo que ya es irreversible, que ya nunca el Ártico volverá a ser lo que era. Ya, ni aunque eh, pongamos todas las medidas para parar, para parar todo esto que estamos, que estamos eh, eh, haciendo a la Tierra, el Ártico ya nunca volverá a ser igual. Ha perdido tal cantidad de hielo que eh, hay ya especies que se están auto refugiando en lo poquito que les queda eh, de esta zona en lo que hablábamos hace tiempo ¿os acordáis del permahielo? ese hielo desde muchísimo, muchísimos tiempo bueno, pues está eh, deshelando a unas eh, velocidades tremendas lo que hace que también que como si os acordáis hablábamos que debajo de ellos hay muchas eh, eh, especies muertas que producen CO2 y tal. Entonces todo ese CO2 acumulado va otra vez al, eh, a, a la atmósfera, creándose un círculo vicioso con todo esto, que es lo que decíamos al principio, que unos fenómenos eh, que pensábamos que eran aislados unos de otros, lo se que pasa es que unos encadena al otro y al final es la pescadilla. Yo recuerdo la, la rica, imagen terrible, y todo esto. Y uno, imagen terrible y final, no sé si lo recordáis de los osos, polares que se están famélicos que no tienen que comer Eso absolutamente nada porque claro donde antes tenían la superficie para poder hacer el recorrido ahora ya no la tienen y, y es nadar Eh, pasar hambre, o sea, es que no hay solución hoy en día para solucionar. Los registros de temperatura en el paralelo 60 norte, por ejemplo, que ya es bastante arriba, por así decirlo, eh, han sido los más eh, le, le, la, los segundos más cálidos desde 1900. Es decir, que, y, y además no es que sea un año aislado, teniendo en cuenta que además en 2017 ha sido el año más caluroso en un año que no ha habido fenómeno del niño que el, el, ahora cuando vuelva, como es periódico, el niño vuelva otra vez a, a hacer de las suyas, volveremos a alcanzar eh, temperaturas y medidas que el año pasado no se han realizado, que, que superarán todavía a las de 2017, siendo las más eh, estremecedoras que, que, que hemos tenido. ¿no? Fíjate, voy a dar un dato que a mí me ha estremecido, y que tiene mucho que ver con algo que nos contabas la semana pasada o la anterior que decías eh, que había eh, son cosas que tenemos que tener presentes, eh, que nada ocurre por casualidad. La tierra no se está calentando por un ciclo que no tenga que ver con el hombre. Es eh, totalmente responsabilidad del hombre, de sus industrias, eh, de este mercado que tenemos, eh, de esta globalización malentendida. Nos eh, hablaba sobre la gente, millones eh, de personas que no tienen acceso al agua potable. Y te voy a dar un dato que he leído en, en un libro de César Rendueles, en Sociofobia, es un dato terrible. Entre el año 2000 y el 2010, entre el año 2000 y el 2010, murió más gente en el mundo por falta de acceso al agua potable que toda la que murió en la Segunda Guerra Mundial. Y nos hemos olvidado que, parece que ese dato es menos importante, por falta de acceso al agua Cada potable. Agua. Fíjate, más gente que en la Guerra Mundial. Que 10, es que hemos avanzado en siglo. muchísimas cosas la tecnología nos está ayudando mucho pero también es cierto que las consecuencias de todo esto son cada vez más devastadoras y habría que preguntarse si muchas consecuencias, eh, por ejemplo el Ártico no se deshiela por casualidad y hay potencias que, o grandes empresas eh, que ganan muchísimo dinero gracias al transporte marítimo muchísimo, muchísimo dinero que están luchando porque se siga deshielando el Ártico, Eso porque ahorrarán muchísimo en transporte y muchísimo en las rutas. O, ¿Os acordáis que hace tiempo, también hablamos de estos, que hay los países que están en, en esa zona, Noruega, Suecia, Finlandia y tal, pero también China, que no está digamos directamente, pero le interesan esas rutas comerciales porque eh, evidentemente se ahorra muchísimo tiempo y dinero en esa eh, y eh, mandando los barcos por esa zona es mucho más rentable eh, comercialmente ir por ahí, y Entonces de, hay muchas potencias, como tú dices, muchos intereses comerciales que le interesa que esas zonas, es, esas rutas sean cada vez más accesibles. Pero eso es como lo... es que el ártico cada vez es menos arte. Pero eso es como lo que hablábamos antes con Baltasar Garzón, que al final si el poder económico impera sobre todas las cosas, nos vamos a la, a la porra directamente, porque lo único que queremos es ganar pasta y pasta y pasta, y da igual. Lo que sí tienen claro los, los científicos es que en esta era que estamos, que el antropoceno, que han, han quedado en llamar, eh, desde que existe el antropoceno, desde la revolución industrial, eh, se ha acelerado el, el deterioro que estamos realizando sobre la Tierra, porque antes de la revolución industrial, evidentemente, eh, la convivencia era mucho de otra forma. Más con equilibrada. La tierra, más equilibrada, exactamente.